Si en tus venas corre rock, esto es para vos. Te invitamos a escuchar Cultura Rock, un programa hecho para los amantes de la buena música Muy、buenas noches a la gente que nos acompaña en un programa más de Cultura Rock. Un gusto saludarlos. Hoy,、eh, pues, un día muy, muy especial. Vamos a hacer un,、eh, un recorrido sobre la música heavy metal. Primero que todo, déjeme saludar a bueno, esa n o e elegancia de mujer que se vino el día de hoy.、Eh, yo, yo no l e iba a abrir, yo no sabía que era Rebe, c a pero es Rebeca. Ahí me estoy oyendo, ¿sí? Sí. Ajá. Bueno, buenas noches a todos.、Eh, qué bueno estar por aquí otra vez compartiendo con todos ustedes. Y sí, efectivamente, no me dio tiempo de cambiarme y ponerme <risa> bien r o c k e r a Así es que vengo con ropa de oficina. ¿Viene con ropa de oficina? Yo digo, yo, no, no, no. O sea, ¿cómo va a ser el programa conmigo? Jamás. ¿Quién es usted? Yo me puse este gorrito. Me puse este gorrito porque vengo de, de, de clases de natación y no me dio tiempo de peinarme. Así que, pues, pum. El gorro y listo, ya no necesitamos este, pasar a, a peinarse. ¿Será cierto que, que los hombres son más, más sencillos para hacer todas estas cosas que las mujeres? Que las ah, mujeres? sí, definitivamente. Sí. Nosotros que el maquillaje, que la plancha, que las uñas, que todo. Sí, es verdad. es sí, verdad. Sí, son uno uno es más sencillo, pero vos s a b e s que. Los aretes,、Ajá. la pintura. Yo sí, sí dedico más tiempo, digamos, a la barba. Yo sí me paso. El, La secadora y todo el asunto.、Sí. Ah, no, me parezco. Me hago el, ¿Cómo me el, hago l se llama eso? El b r o w e r Sí, pero、hombre. no, está bueno, está bueno. Los hombres también tienen que ser así y cuidarse. Y hay que cuidarse un poquito. Bueno, hoy un especial de heavy metal. Hoy estoy contento, estoy feliz. ¿Y qué es heavy metal? O sea, en español, literalmente, heavy metal es metal pesado. Así como suena. ¿Sí o no? Así es. así Ok. Es. Y heavy metal es un género musical que nació más o menos en, en, en mediados de los 60's. Y a principios de los s e e t n t a s allá por, por el Reino Unido y Estados Unidos. Los dos estaban trabajando como en, con eso en conjunto, más, más o menos. Hoy tenemos un, un、eh, especial aquí con la encargada de todo esto、eh, que sacó una publicación en, en su blog: blog、eh, Rock Pock Metal y más. Metal y más. Revi, que nos dijo, bueno, hagamos un especial de heavy metal. Usted sabe que lo que Revi dice se cumple. Así que quédense ahí, conéctese n por la MixLR. Revi, quíteme eso. Démelo. Gracias. <risa> <risa>、eh, hoy, hoy es un especial bien, bien Tuanis. Así que no se pueden desconectar. c o n é c t e n s e a través de la MixLR como la semana pasada. Que todo el mundo estaba conectado por ahí. Más Tuanis. Porque muy probablemente, rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Nos van a cortar la transmisión. Bueno, les anuncio, les adelanto que vamos a tener una página、eh, web ya muy pronto de radio estéreo. Así que es más sencillo todavía. Es nada más www.tatatatata. No les voy a decir porque todavía no la,、no、la hayamos terminado. Cuando ya les diga cuál es, se las paso o las, las publicamos、rebe. Para que ustedes entren de una manera más sencilla también a escuchar el programa. La Mixer a r es muy fácil también a través del. del Del Facebook Lite, ahí arriba hay una pestañita que dice Usar App. Entran por esa pestaña y、e、inmediatamente los direcciona por la m i x l a r porque por ahí es donde queremos que nos acompañen siempre y escuchen todo el programa que va a estar muy bueno este y todos. ¿Re? Sí, efectivamente, porque al final somos una radio. Entonces,、al、esa es la idea. idea. Al final、como、somos una radio, correcto. Y no es justo que、eh, ustedes, como, como escuchas, se queden ahí como al pendiente: que Ay, el programa está. Banes, pero ya no lo pude ver porque lo cortaron en Facebook. No, no, no, para eso tenemos una aplicación para que usted entre y escuche radio. Puede conectarlo en Bluetooth si va en el carro, puede、eh, así no está v i e n d o menos peligroso, ¿verdad, r e y Porque así hey, es.、eh, al estar viendo, usted está acá con el teléfono, escuchando, ¿no? Es una radio normal, se conecta al Bluetooth, al parlante de su casa y hace un escándalo con la música que nosotros ponemos acá en cultura rock. Bueno, r e y ¿con qué empezamos? Bueno, vamos a empezar contándoles por qué vamos a hacer este programa Heavy Metal. Correcto. e s muy importante. El pasado sábado se celebró el Día Internacional del Heavy Metal. Día Internacional. Internacional. De... Imagínense. Esto, esta fecha se dio en honor a la muerte de、eh, Dio. Ajá. Ese fue el día que él falleció,、eh, cuando perdió la batalla por el cáncer de estómago que tenía. Entonces, a raíz de la muerte de él, como fue una gran influencia del heavy metal, una de las mejores voces del heavy metal, entonces se decidió dedicarle ese día al heavy metal. Día internacional, sábado, ¿qué? Sábado、Bien. B, ¿cómo fue? Sábado fue? 16. 16. 16 de、Ajá. mayo. Sábado, sí, Ese sí, es、cierto. el Día Internacional del Heavy Metal. Ahí pueden encontrar en r o c k Metal y más. Hicimos una,、eh, una nota sobre esto, con toda la historia de Dio, con todo el legado que, que dejó él.、Eh, y pues vamos a contar aquí la historia. También en el blog pueden encontrar la historia del Heavy Metal en la parte 1, parte 2. Puede encontrar otro artículo que habla del heavy metal. ¿De dónde salió el nombre el heavy metal? d dónde e el nombre? salió También hablamos del heavy metal en español.、Uh -huh. hay, hay, hay bastante de este tema, vieras que hay bastante. No me acordaba claro, que habíamos、claro. escrito tanto sobre, sobre el heavy metal. Es muy importante porque aquí se, se, aquí fue donde se hicieron las bases para toda la música metal que tenemos ahora. Así es. Es bueno, muy, muy ca importante. Ca cabe, cabe recordarles. El heavy metal, como como se los puedo decir,、eh, como tipo de, de rock, para que más o menos tengan una idea, no se sabe, no se sabe、eh, realmente de dónde, o sea, cuál fue de los grupos que empezaron con el heavy metal. O sea, hay muchas, dime que te diré, hay, hay muchas、eh, diferentes versiones de dónde específicamente fue o cuál banda fue. La que、eh, empezó con esto del heavy metal, pero mucho, mucho, mucho señala una banda, ¿rey? Ajá, correcto. Ya vamos a contarles toda la historia,、ajá. de dónde viene. Y, y pues, primero contarles, tal vez, que el heavy metal, para analizar bien el heavy metal, ¿verdad?、Correcto. Como a mí me gusta, ajá, todo desde、ajá. el principio, ¿verdad? Es、eh, dividirlo en dos vertientes. El heavy metal se divide musicalmente, hablando. Eh, él tiene sus raíces en el rhythm and blues、Ajá. y en la música clásica. Así es. En los, los, los riffs、eh, fuertes del blues y, y, y en, en lo que es la música clásica. Y en la parte social del heavy, lo que, lo que nos hablan es que era una forma de demostrar furia, de demostrar, de hablar ante la sociedad, ¿verdad? Todo lo que no les gustaba. Alzar la voz, protestar. En aquellos entonces en Inglaterra, eh, eh, especialmente donde, de donde es esta banda Black Sabbath, se llama, ya le voy a decir el nombre porque se me olvidó. En este lugar había muchas maquilas. Correcto. Y entonces ellos eran、eh, muy reprimidos y pasaban cosas muy feas, ¿verdad? Era la clase obrera. Y pues la forma de ellos de, de, de explotar, de salir, ¿verdad? Era con la música. Entonces. Eh, de ahí es donde más o menos nace, socialmente hablando,、pues、ya Ajá, hablamos sí, musicalmente, sí, sí. socialmente hablando, es de, de, de aquí, de ese escape que ellos tienen. Sí,、tenían. eso era como una, como una liberación. Más adelante, tal vez, digamos, podemos relacionarlo con el punk, porque el punk es, es, es, es, es、eh, ese tipo de música que. Explota, que es, da, da、eh, referencias hacia el gobierno, que le tira a la sociedad. Entonces, más o menos. En que... general, la música、ah, okay. es eso, ¿verdad? Ajá, ajá. Se llama, el lugar se llama Birmingham. Birmingham. No, no sé cómo se dirá, pero <risas> Birmingham, en Inglaterra. Eh, eh, es, es, es un lugar, ¿verdad? Donde era como muy reprimido la clase obrera, ¿verdad? Lo que se vivía en esos momentos en, en los años 70. Ok. Entonces, más o menos, eso es como el primer análisis que le damos es al heavy、análisis. metal para ya entrar de lleno. Cómo empezó a sonar y quién empezó a hacer los primeros sonidos del Heavy Metal. Ok, ¿y qué le parece si vamos a una canción? De una vez, vámonos、de、a una m ú s i c a Y、eh, ustedes, con solo escucharlos, ustedes van a saber de quién estamos hablando. Así que l o s vamos a poner. Y ya saben, si en algún momento se cortara la transmisión de Facebook Live, entren por la aplicación MixLR. Es más chida todavía. Se la recomiendo. Bueno, Rebe, ahí estábamos escuchando nuestro primer tema del día de hoy.、Eh, estábamos escuchando a esta banda、eh, británica de heavy metal formada en 1968, la gente de Brack Sabbath. Nada más y nada menos. Con eso empezamos el programa el día de hoy. Un saludo muy especial para el señor José, José Lugo. Eh, Muñiz, saludos desde la ciudad de México, dice por ahí, qué manera, papá. Salud, salud. ¿Cómo está México? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está todo ese hermoso país? A mí me encanta México, la verdad. A mí también, yo e s o y enamorada de m é x i c o Sí, sí, sí, me gusta mucho. Aquí hay más gente、eh, conectada, mandándonos saludos. Claro. Silvio, saluditos a Silvio. Fernando de la Peña,、Ajá. está ahí en todas. Luis Misterio. Luis Misterio,、eh, de la banda, Misterio, de la banda de de Misterio chilena, ya muy, muy buena banda, por cierto. Que ya sonamos por aquí, por、Ajá. cierto.、Eh, Carcas también está por ahí. Y pues s a l u d a a todos los que están conectados. Daniel Buzo, Chile、eh, Marín. Hay mucha gente por ahí. Pónganlos, pónganlos e l nombre ahí para saber quiénes están por ahí, por ahí conectados a través del Facebook. Y ya sabe, invitados a que se pasen a la Mixer R. Por ahí está Javi Metal y, y Javi Sitami、eh, están conectadísimos. Un saludo muy especial. Me, como a las seis de la tarde me pone Javi Metal que, que el programa G. Ah, sí, sí, sí,、ah, a mí、eh, también. Digo, Javi, Javi, no le í s t e la publicación. Estén atentos a las publicaciones de Radio Estereo 506 y a las publicaciones de Cultura Rock. Es que hay que aclarar que para los que vive, no viven aquí en este país también que hay una restricción ahorita, ¿verdad? Por, por lo del COVID y la restricción vehicular era hasta las 7 de la noche. Ajá. Y bueno, ya la extendieron, entonces podemos hacer el programa un poquito más tarde, sabiendo que ya todos han salido de sus trabajos y pueden estar cómodamente escuchando cultura rock. Más relajaditos. Así es. Bueno, Rebe, seguimos con el heavy metal y nos enfocamos en Black Sabbath. Ok, Black Sabbath sacó su, su disco、eh, homónimo, Black Sabbath. Black Sabbath. Y especialmente su canción, Black Sabbath. Bueno, esto es toda una historia, ¿verdad? Desde la portada del álbum. Hasta las canciones que sacaron、Correcto. hicieron un sonido diferente. Tommy Yomi ahí tuvo una gran participación. Los sonidos que él sacó fueron totalmente diferentes a los sonidos que ya, que ya habían, digamos, en la escena musical de ese momento. Bueno, to, te, te, Tommy tuvo un accidente, ¿verdad? Y perdió, perdió parte e r d i ó p de sus dedos. Pues sí.、Uh -huh. Y bueno, y la cuestión es que、eh, en esto Black Sabbath empezó a innovar con、Ajá. sonidos diferentes, agresivos, ¿verdad? i n c l u s i v e、eh, medios ocultistas, ¿verdad? Sí,、y、sí, se sí. Fueron sí. un poco por ese lado. Este, bueno, Bill Ward y todos los que estaban en ese momento,、eh, Ozzy. Ellos empezaron a hacer música diferente, y por eso es que se dice que Black Sabbath fueron los primeros en incursionar en lo que es el heavy metal. Sí, sí, sí. Ya después de esto vinieron otras bandas que también se dice que fueron, que fueron originarias de, esta, de este estilo musical, como Deep Purple, que también empezaron a sacar sonidos así, parecidos,、eh, como Cream. Eh, y también Led Zeppelin. Zeppelin. Led Zeppelin también siempre se dice, aunque en entrevistas Robert Plant siempre ha dicho que no. Que no.、Mm. Bueno, para que te hagas una idea Rebe, de lo que estábamos hablando de, de, de, de, de Tony, como, como, como este tipo de, de, de música que él sacó, de estos riffs diferentes que él sacó. Él, él tuvo un accidente en una prensa de una fábrica en la que trabajaba、uh -huh. y específicamente perdió el, la punta de, de los dedos de corazón y anular.、Ah, Fueron las dos partes de, de, de, de arriba de, de, de los dedos que perdió.、Uh -huh. Y aún así tuvo que amoldarse para、Adaptarse. tocar esa guitarra.、Uh -huh. Y mucho se dice que por ese accidente fue que pudo sacar estos riffs diferentes. a r que interesante. Así es.、Uh -huh. Estamos aprendiendo en cultura rock. Estamos aprendiendo. <risa> Esa parte no me la sabía. Todos estamos aprendiendo. Sigamos. Sí, no. Continuemos entonces con la música.、Ajá. Porque a raíz de entonces de esta música, mucha gente empezó detrás de ellos a incursionar con, con estos sonidos. Y es donde les digo que aparece Deep p u r p l e y Black Sabbath, que también se les atribuye mucho a, a, a este estilo musical. Bueno, y le e x c e p i n que es el que vamos a escuchar en este momento. Vamos a e s c u n h e r el o p i n Lex Epping, que también fue、eh, uno de los grandes influyentes en el heavy metal. Vamos a escuchar este tema y ya regresamos a cultura rock. Ya saben, Polamix r LR, amigos, Polamix r LR. Bueno, estábamos escuchando otro grupo británico,、eh, también fundado en 1968 por el señor、eh, Jimmy Page, nada más、Casi、y nada, nada menos. La banda、eh, Led Zeppelin. ¿Te encanta? ¿Te gusta? Me encanta Led Zeppelin. Sí.、Uh -huh. Buenísima, es una de las mejores bandas de la historia. Un saludo, un saludo. para, para Lovita Guerrera. Dice: Ya llegué, un saludo muy especial. Ahí para mi amiga Lovita, que nos tenía abandonados. Nos tenía abandonados por la hora. Es que nos tenía abandonados por la hora. Dice、eh, José, hablando de, de, de, de Tony, dice que cuenta que su papá le hizo las prótesis para su, para su dedo. Qué interesante esa, ese dato. Es, son datos interesantes. Y nos encanta que la gente nos aporte todo ese tipo de comentarios. Un saludo muy especial para el señor Otero Picado, que está conectado ahí、eh, de m o t o t e r o s Un saludo muy especial ahí para, para mi amigo. Mauricio,、eh, seguimos, r a y Sí, continuamos con la historia.、Eh, es importante aquí destacar que el heavy metal se divide en dos olas.、Ajá. Esta ola, ¿verdad?, donde empiezan estas primeras bandas precursoras, digámoslo así. Y la, la nueva ola del heavy metal, que es la que ya ahorita vamos a ver. Correcto. Pero estos fueron los que fundaron la base y esta banda que vamos a escuchar ahorita, que es Deep Purple,、eh, también tuvo este, mucha influencia de Black Sabbath, ¿verdad? Ellos empezaron a sacar también su música así. Y, y pues es parte de la historia y es parte de las raíces de este estilo musical. Eso es, eso es como. como、eh. El principio. Estamos, nosotros siempre empezamos así, ¿verdad? Cronológicamente, para, porque. <risa> para di, para así que se cuenta entienda, la historia. Para ¿verdad? que la gente la entienda. Claro, no podemos empezar a enredar años、Ajá. y todo esto. Y vea que aquí estamos situados en los años 70. Estamos a, finia, a finales de los 60, principios de los 70. Por ahí vamos. Entonces,、eh, muy, muy agradecido con ustedes que estén conectados a través del f a c e b o o k l i v e escuchando este programa. Y espero que les esté gustando. Nosotros somos Cultura Rock. Y、eh, vamos a seguir、eh, teniendo programas, si todo sale bien, todos los lunes a partir de las 7, ¿verdad? De momento, de momento con lo de la restricción, de a partir、Ajá. de las 7. Sí, porque、eh, ya en Radio Estéreo 506 creo que ya había un programa de 7 a, a 8.、Sí. Y, y, y, pero, pero aquí estamos hoy. Esperen nada más noticias a través de nuestra página. Siempre estén ¿Sí? pendientes de la página de Rock. Pop, metal y más, y en la página de Cultura Rock. Bueno, vamos a escuchar este tema y ya regresamos. Fantástico. k v a m s a ir a la derecha y hacer p a e c h a s i n par e t r s Radio Estéreo 506. ¿Qué te pareció ese tema? Bueno, primero la banda, ¿qué te parece? De ahí es que Richie Blackmore, Ian Pace, Ian. Ian, y el otro Ian. Este... De ahí es que casi nada, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué músicos que、sí. son ellos? Sí, sí, son demasiado increíbles, buenos. Increíbles, increíbles. Bueno,、eh, eh, bueno, también esta banda es, es, es británica, prácticamente toda esta inclusión del heavy metal. En sus principios fue británica. británica.、Eh, esta es una, una banda formada en 1968 y es considerada como las pioneras de, de, de lo que estamos hablando ahora. Es, es parte, ¿te acordás? Bueno, los que nos acompañaron la semana pasada con el tema de la invasión británica, es parte de lo que ellos empezaron a, a introducir en la, en la industria musical en Estados Unidos. Sí.、Eh, toda esta música fue. Lleva hasta allá y, y copia, ¿verdad?、Correcto. Fue influencia de muchas otras bandas que salieron en los Estados bueno, para Unidos. Para que se haga una idea, esta banda ha vendido más de、eh, 120 millones de discos al, alrededor de todo el mundo. Así para que se, para que se haga una idea de, de la fuerza que tiene este, este, este gran grupo. Déjeme saludar por acá al señor Marcos Céspedes, que por ahí lo estuve viendo en un programa. Creo q、no, u no recuerdo el nombre ahorita, pero、eh, de rock también. All School. All School. Gente, si ustedes quieren también,、eh, pueden entrar, buscarlo. All School, se lo recomiendo. Es un super programa. No, a Marco no lo conozco. ¿Usted sí lo conoce? Marco es toda una enciclopedia musical. Pero mis respetos para Marco y para toda、Mi、la gente es que lleva.、Eh, de verdad que, eh, pues, eh, excelente la, la escenografía, la producción. Entiendo la parte donde no pueden poner música. Ellos tienen una aplicación también. Yo、uh -huh. en Facebook. Ajá, pero、eh, Marco, pues felicidades por el proyecto.、Eh, dice Lobita Guerrera que está disfrutando la música con un plato de tejicamas con chilito y limón. Tejicamas. ¿Qué, ¿Qué era e s e r á jicamas. Por Dios. Es, es una fruta. Los mexicanos que están ahí. Jicamas. Es una lo, fruta. Ajá. Loita, no me digas, u t e d yo creo que por acá en, en el blog andan más mexicanos. Quiero que me digan qué es j í c a r a Por ahí、jícama. anda, por ahí anda, sí, a n d a varios.、Fruta. Yo creo que las j i c a m a e s una fruta, me parece. ¿En serio? Bueno, no sé, con chilito y con limón. José Lugo también, Muñiz, es de México y sí, por ahí anda más gente de México. Bueno. Siempre、eh. nos acompañan. Un saludo ahí para toda la, la comunidad mexicana, todo ese, ese pueblo mexicano que a uno lo t i e n d e súper bien. Seguimos. Bueno, continuemos entonces con la historia. Ahora vamos a hablar un poquito de Dio, de que es prácticamente lo que nos tiene aquí. Porque si desgraciadamente Dio no hubiera muerto ese 16 de mayo hace 10 años,、uh -huh. eh, no estaríamos celebrando el Día del Heavy Metal hoy. Bueno, en, el Día del Heavy Metal el sábado. Pero,、eh, perdón. Ajá, pero, sí, <risa> hoy, hoy. Le, nosotros lo estamos celebrando hoy nosotros, aquí en el programa. Exactamente, exactamente. Sí, exactamente. Pero sí se celebró el sábado. Pero este. Bueno,、eh, es que, ¿qué es e q u podemos decir de Dio? Dio es una eminencia, ¿verdad? Una eminencia así chiquitita. m e d i a metro sesenta y tres. y Él este, es de familia italiana, i t a l o a m e r i c a n o Él se crió en, en Houston, en, Estado, en Estados Unidos. Y, y bueno, aquí hablando, ¿ves? Hablando de, de, de música de Estados Unidos.、Ajá. Este sí es. Este, De Estados Unidos. Es, sí, sí, correcto. Entonces, bueno, Dio,、eh, sus inicios, él empezó en 1958. Imagínate. Y vea qué vacilón. Algo que tal vez muchos no saben, Dio empezó, empezó tocando rock and roll. Ah, increíble. Y sus influencias eran Elvis y, y, y los Beatles. De hecho, él formó una banda que era、eh, puramente los Beatles. Tocaban <risa> música así. como r o n n i e James d i o Se llama. Ronnie James. Pero. Ronald James Padavona. Ese es el nombre de, de, de, es el, de, de nacimiento. De nacimiento. Ronald. Ajá. Nació en, en 1942. En el 42 él murió muy joven, realmente.、Sí, sí. Seguí, Ray, perdón、joven. que te, inter, te, te, te interrumpiera.、Él、nació el 10 de julio de 1942. Ajá. Bueno, entonces él empieza su carrera musical en el 56, 58, por ahí. Y con ese tipo de música rock and roll. Como rock and roll, sí, tipo Elvis, tipo los Beatles. Sí, ahí tuvo un、y、par con, de y bandas. Con voz, y Con la voz que, que, te, que, tiene, que tenía, digamos, que、sí. tenía. Posteriormente él hace una banda que se llama Elf. Elf、Ajá. por los elfos, ¿verdad? Porque resulta que aunque él medía 1,63, él era más alto. No. <ríe> él era más alto, <ríe> entonces le puso Elf. Esta banda los escuchó Richie Blackmore, d e Deep Purple. Y, y le gustó tanto que se la llevó en la llevó e las giras y Por, ellos tocaban、correcto. en las giras de d e e Purple. p Entonces ahí fue donde tuvieron un acercamiento y luego Richie se sale de d e e Purple p y forman su propia banda Rainbow. Y、Ajá. entonces ahí es donde él empieza a tocar y se da más a conocer. Y posteriormente es cuando、eh, Ozzy lo, lo expulsan de Black Sabbath y entra Dio. Dio, entró un par de años, pero sin embargo, este... Hay, un, hay todo un tema también con eso de que, de que、eh, para Ossi él se fue, ¿verdad? O sea, ¿Sí? no l o e x pulsaron. Él dice: Yo me fui de Black Sabbath, pero de todo ese tema、eh, se las trae porque Ossi、eh, ya, ya venía descontrolado. Sí, sí. Descontrolado、correcto. mentalmente y sus acciones,、eh, mucho, de, me imagino que drogas en ese momento, alcoholismo. Entonces se da la salida. De Ozzy, digamos que、eh, forzada de b r a x a d a Sí, se, Posteriormente, se、ajá. también dos años después, creo que fue como en el 83, se da la salida de Dio y ahí fue como un malentendido que hubo entre ellos, pero no fue Dio el culpable. Y él forma su propia banda, Dio, y es donde saca su disco debut, Holy Diver, y pues tuvo muchísimo éxito, ¿verdad? Y aquí hay canciones que pegaron un montón. Y、igual, puro heavy, ¿verdad? Y de aquí podemos retomar igualmente los orígenes. i n c l u s i v e él ha sido nombrado por algunas revistas como el mejor vocalista metal de todos los tiempos por su estilo único, la técnica, el timbre que, que él tenía, ¿verdad? Sí. Él, él, él, era algo de ahí, pues, diferente. Bueno, Ray, yo, yo, te digo, yo te digo algo. O sea, de las, de las voces que estuvieron en Black Sabbath,、eh, qué difícil. Para, para, para Tony Martin, o sea, llegar a cubrir esa voz. De,、claro. de, de, de, porque, digamos, de, de Ozzy a Dio, pues preferiblemente Dio. Dio, por supuesto. Ok.、Uh -huh. Pero, pero para, para, para Tony, llegar a cubrir esa voz, estamos hablando de, de Black Sabbath,、eh, llegar a cubrir a Dio, o sea, no. no es no, muy es, difícil. Es, es muy, muy difícil. Bueno, vamos a, a escuchar a Dio, ¿te parece? Vamos a escuchar y ahorita seguimos con un poquito más de historia de Dio. De... Ok, ya regresamos. Por cierto, él n os presenta el tema. e s t o e s r a d i o s Esto es r a i o CDO 506. もう一回食べてみてください。お酒も食べてみてく s さい。n 酒も食べてみてください。お酒も食べてみいください。 Y、hablando de papás, ese, Dio es uno de los preferidos de mi mamá, que mi mamá rockera,、Ajá. y le encanta Dio. Por cierto, hablando de fans de Dio, por aquí está conectada nuestra amiga b e l Fernández. Ella también es una colega, es una colega y,、eh, de radio y amante totalmente de Dio. Ah, bueno, pues qué bien, como, qué diría. Bien.、Ah, como qué diría Dio. Nivel. Que aquí vamos. A continuar, por cierto, espérate, con la historia. Esperate, porque tengo algo muy interesante aquí. Vea q u e interesante. Y vea, o sea, Ay, esto me hace sentir tan, tan satisfecho, Rebe. Una familia, Lovita Guerrera y su hijo、eh, Joshua, están conectados a través de. Yeshua, dice. Yeshua. Yeshua, o, o Joshua, no sé. Yeshua. Yeshua, conectado escuchando cultura rock, o sea. Escuchando a Dios. Dos generaciones, increíble. De eso se trata. Por dicha, por dicha, estamos llegando a bastante gente para que empiecen a escuchar musiquita. Los, los, los jóvenes de ahora que han, han perdido tanto esta cultura musical que es el rock. Pues ahí está. Dice、eh, Javier Sitami. Saludos a todos.、Eh, hoy estoy súper conectado por la Mix LR, desde luego, donde el sonido es mejor, donde puedes conectarlo a un Bluetooth, a un parlante y volverte loco, darle volumen a eso como tiene que ser. Y、eh, dice: Después de 500 kilómetros, queda apenas una dosis de Heavy Metal、eh, para quitar el cansancio. Qué bien, qué bien. Lo、bueno, vamos acompañando en el canal. Claro,、camino. y vamos acompañando a Javier Sitami. Y h e a v y Metal dice. Eh, si la música、eh, de rock pesado fuera una escuela, Black Sabbath sería la materia número uno y d e a p Purple sería materia número dos. Saludos. Bueno,、amigos. bueno, yo estuve leyendo, pero、eh, creo que fue en Inglaterra o en Rusia, es que ya no me acuerdo. Yo leí un artículo donde el heavy metal. Eh, era parte como una materia como de música,、Ajá. pero se llamaba heavy metal. Ajá, ¿sí? Y es una materia que, que ya están dando e s es que no me acuerdo en qué país. Qué lástima, qué lástima.、Ah, se queda, queda pendiente sí, para el próximo sí, sí, programa. Sí, pero、entonces. yo lo leí. Bueno, este otro de los aportes importantes de, de, de Ronnie James, tío, es aparte de la voz, aparte la influencia que hizo hacia otras bandas, ¿verdad? Que él e influyó. es Que a él se le atribuye el símbolo universal de los metaleros. Correcto, sí. ¿Verdad? sí, sí, sí, sí. Y es un esta, símbolo esta... que todos hacemos cuando vamos a un concierto, <risa> cuando vamos en la calle, cuando nos topamos otro metalero.、Cornitos. Es el saludo, ¿verdad? Ajá, cuando ajá. vemos una canción buena, cuando m o v e m o s la cabeza, etc. é t e r a Cornuta se llama. La mano cornuda. Es toda una historia que igualmente la puede encontrar en Rockpot rock, Metal y más. Él no fue el primero en usarla. Ajá. Realmente él no fue, lo usaron los Beatles, lo usaron otras bandas. Ahí pueden leerlo porque la historia es bastante larga p e s í pero él nos, lo, lo、eh, popularizó. Él lo popularizó, eso es lo importante. Por la influencia que él tenía, ¿verdad? Y por todo lo que estaba haciendo ya dentro del heavy.、Ajá. Y él hacía el símbolo, pues entonces él lo popularizó y se, le, se declaró como, como que fue él. Ok, y este símbolo lo saca. Eh, de su abuelita, que era lo que le hacía la abuelita para, para alejar las malas vibras. Ajá, ajá. <risa> casi lo, ¿verdad? Sí, él, ella le hacía así para alejar las malas vibras y pues él lo hacía y lo hacía en la música y ahí se quedó hasta el día de hoy. Hay todo un tema sobre, sobre, esta, sobre esta mano.、Eh, aquí le decimos eh, eh, cornuda, pero la, la, la, el término, digamos, correcto es mano cornuta. Porque era, venía de algo de, de, de Italia, por ahí ya después e n t r a m o Sí, s es que como la familia d es él、eh, e italiana. Sí, dice. Vea、eh, qué interesante, Ray. Por acá está el señor Don Luis del grupo Misterio, que estuvo. Fue la semana pasada que hicimos el especial. La de, semana okay, antepasada.、Eh, y le está ofreciendo su, su música a a b e l también, a a b e l Fernández. ¿Cómo, es? ¿Cómo se llama ella? Isabel. Isabel. Bueno, le decimos Fernández porque aquí solo Fernández está. Y qué, qué buena nota, porque se están, se están conociendo a través de Cultura Rock,、eh, pues otras bandas, otros.、Eh, se, se nos está abriendo un. un, par, un ese ese límite que teníamos, tal vez, de no poder mostrar, bueno, ellos como artistas, su música. Aquí ya estuvieron la semana pasada sonando y, pues, se lo está ofreciendo ahí a a Abel. Puede ser que. Tal vez le interese y, y el señor de esta banda, Misterio, que para mí es un buen grupo,、eh, le pueda llegar a sonar en, en otra emisora、eh, de Costa Rica. Claro, claro. Ah, bueno, hablando de emisoras, un saludo para las dos emisoras hermanas de Radio Stereo 506, en las cuales se transmite Cultura Rock, y、eh, una emisora hermana que tenemos, que compartimos nuestro programa con Asalto Mata Radio Rock, allá en España. Una s u p e r emisora. Hay un saludo muy especial para, para Santi, que es un genio de, de,、eh, musical y toda su estructura en su página es increíble.、Eh, por ahí estamos nosotros, sonando los miércoles a las 7 de la mañana. Rep、eh, repetido, porque no podemos sonar en vivo por,、eh, por la hora, soy yo, allá es que la, la madrugada, allá, ¿verdad? a Más o menos.、Ajá. Entonces, estamos sonando los miércoles a las 7 de la mañana. En diferido allá en España. Así que un abrazo y un saludo para toda la comunidad española y toda la comunidad en conjunto que nos escucha, que no son solo personas de Costa Rica, sino、eh, son personas de todo el mundo y uno siente ese calorcito, ¿verdad? Así es. Qué Increíble. Y este, bueno, pues que. Qué interesante, porque aquí estoy leyendo pues, los mensajes de Luis Misterio, ¿verdad? Y, y, y nuestra amiga Abel también. Y, y qué bueno, ¿verdad? Que haya este tipo también de programas y que todos de verdad apoyemos、eh, nuestra música latina. Y, y, y es lo importante, ¿verdad? Tener todos apoyar esta cultura, esta escena y, y no llenarnos solo de. De, de, de, de música extranjera, ¿verdad?、Porque、sí, a、sí, r Hay que apoyarlo en o s o t r o s Aquí tenemos muy, muy buena música. Bueno, seguimos, Revi. Vamos Digamos, con la música. Continuemos, continuemos. Bueno, vamos a escuchar a este grupo entonces,、eh, Iron Maiden, y ya venimos ahí con, para hablar un poco de ellos.、Uh -huh. ¿Te parece? Vamos a la música y regresamos acá, Cultura Rock. Son las 7 y 54 de la noche. Esto es Radio e s t é r e o 506. hiding behind that f a l s e m a s k You know what I k n o w t h a t you a i n t g o t that not today. Looks like your feelings are just the remains of your past. Standing in the weeds, w your wait s for that blood to t o u ¡May, qué buen chivo el de hoy! Y esa camisa que anda está buenísima. ¡Amae! Si la mandé a hacer en alta facha, chemas 100% personalizadas y todos los artículos de publicidad que usted necesite. Búsquelos en Instagram y en Facebook como a l t a f a c h a s e r e Es en serio, voy a buscarlos para mandarme a hacer unas. Y puedes localizarlos también al número de WhatsApp 83480533. ¡May, alta facha 100% nacional! Esto es Radio Estéreo 506. Bueno, estábamos escuchando a esta banda Iron Maiden, una banda británica de heavy metal formada y fundada en 1975. No es tan vieja como las otras bandas que fueron como de los 60, ya, ya es un poco más.、Eh, De novita, si se puede decir así, en, en el tiempo de, del、es、heavy, ¿verdad? 80era, porque、Ajá. ellos tuvieron éxito en los 80. í sí, sí, sí. Y bueno, esta, esta banda ha sido una de las bandas consideradas de las mejores de todos los tiempos. Ha vendido 100 millones de copias、eh, de discos alrededor de todo el mundo, a pesar de no haber contado con el apoyo de las radios y las televisoras. O sea, les, les, durante、eh, mucho periodo de su, de su carrera. Los, los tuvieron como, como vetados ahí,、ah. a Iron, pero aún, aún así ha vendido más de 100 millones de copias de、ah, discos. Y desgraciadamente hoy anunciaron la muerte de la ex esposa que se acaba de divorciar,、Ajá. Bruce Dickinson, y, y bajo condiciones extrañas, porque dicen que fue un accidente. a Como dicen que también ella fue la que acabó con su vida, quién sabe en qué pararía ese asunto, quién sabe qué sería el, el tema. Pero después ahí ya les tenemos toda esa información ya bien completa. Tenés saludos por ahí. Eh, saludos para Lobo Osorio que dice: Saludos a conflictivos desde Zumpango, Ciudad de las Calaveras. Ciudad de las Calaveras. No sé dónde quedarás hasta la que ciudad, ciudad de las Calaveras. Suena como nos, mexicano, ¿no? Que nos cuente Lobo Osorio. Sí, sí, sí. Bueno, y yo les voy a contar que con esto aquí marcamos ya lo que es el The New Wave of British, of British Heavy Metal. Ajá. Esa t es la segunda parte, ¿ya? De, eh, de esta ola tan grande del heavy metal. En español, la segunda ola. Es que Rebe cree que todos saben inglés. Yo no sé inglés, soy m a t e m á o La nueva ola del heavy metal. Esa era, ahora sí. sí、eh, como decía al principio, se dividen dos olas, ¿verdad? Estas bandas setenteras y ahora todo esto que viene en los ochentas, que vamos a ver cuál fue la influencia tan importante que, o el legado que dejaron a, a, a toda la música. ¿verdad? Correcto, correcto. Bueno, pues entonces esta nueva ola llega con más fuerza. Es un sonido más contundente, más rápido, pero siempre heavy metal, ¿verdad?、Eh, siendo este estilo el que terminó de darle un verdadero. la verdadera identidad a lo que es el heavy metal. Aquí, como que ya se consagró en sí el estilo. El estilo, heavy metal. el estilo, el estilo. Sí, ahorita、Correcto. vamos a ver de dónde sale la palabra, la, ¿verdad? El nombre heavy metal. Pero, pero, pero sí, por lo menos lo que musicalmente hablando. Aquí es donde ya se consagra realmente el heavy metal con esta segunda ola, que ya escuchamos la primera banda de la segunda ola y ya vamos a escuchar la segunda con una gran historia también y un gran legado. Correcto. Bueno, vamos a la música. Vamos a escuchar entonces a esta otra banda,、eh, Judas. ¿Te gusta? Claro, claro,、sí. por supuesto. No, no la veo muy convencida. Ah, no, claro que sí, sí. ¿Sí te me te gusta. Encanta, sí, t a Bueno, vamos a escuchar a Judas、eh, Prince y regresamos. Estamos en Cultura Rock, son las 8 y 9 de la noche ya. Que rápido se nos, se nos está yendo el programa, rapidísimo, ¿verdad? Rapidísimo, rapidísimo, pero está muy interesante. Sí, claro. Un saludo、sí. muy especial pa, perdón, para,、eh, para Kenneth Chávez, compañero mío de teatro. Por ahí, hermano, también toca guitarra. Sí, sí, sí. Es músico el hombre, es músico. Un saludo muy especial ahí para, para Kenneth. Y para、eh, Flores, Joel dice saludos también. Y también aquí Luis está mandando saludos hasta Chile. Chichichi. -chi a Chile. Bueno, gente, e Bueno, este, continuamos、seguimos. con la historia. Claro. Bueno, acabamos de escuchar a Judas. Ajá. Judas tiene un papel muy importante en la historia del heavy metal. Porque Rob Halford、Ajá. era así, como siempre, ha sido un hombre muy sensual, él. Sí, sí, sí. Muy erótico. Él, él aportó la forma de vestir a, a, al, al, al mundo musical.、Ajá. El cuero, las cositas plateadas en el cuero,、eh, las pulseras de cuero, los, los collares de cuero y toda esta indumentaria este, o vestimenta, ¿verdad? Él fue el que la trajo a la música. Y vea que después fue copiada por todos. c o r r e c Y hoy en día, pues, así es como se visten los metaleros, ¿verdad? s、sí, s、sí. Parte de. de Voy a hacer un paréntesis ahí nada más.、Eh, buenas noches,、eh, yes, Yeshua es. y e s u a o j o s u a Porque dice que la jefa la, lo mandó a la cama. A dormir, <risa> papá, a dormir. Vaya, a duerma y sueñe con buen rock. Sigue, r e Ok, entonces, este. Eso es lo importante de Judas, ¿verdad?、Eh, este, este aporte tan importante de la música. Entonces, vea, ya tenemos el símbolo, ¿verdad? O sea, v e a las características, toda la influencia que tiene el heavy metal. Correcto.、Eh, no solo la parte musical, sino esto:、eh, el símbolo con Dio, el,、eh, la, la, la ropa, ¿verdad? Ajá. Con Rob Halford y, y, y Judas. Y otro aporte muy importante de estas bandas fueron las presentaciones en vivo. Sí, correcto.、Ellos、tuvieron demasiadas presentaciones en vivo. Y ellos buscaban una forma de cómo poder impactar a las personas y transmitir los mejores mensajes. Esto salió a partir del heavy también. Ajá. Entonces, vean qué importante. Yo estaba viendo un programa、eh, del heavy metal, es toda la historia del heavy metal. Y, y estaba escuchando que tanto Dickinson como Halford. Eh, tienen influencias del ópera, de la ópera. Sí. Entonces, bo,、eh, vocalmente hablando, ellos son influenciados por, el ópera, por la ópera y escenográficamente también. También. Vieras qué vacilón, ellos hacen ahí la comparación y ponen, ¿verdad?, cómo se mueven, cómo cantan en, en, en, en un show de ópera y, y ponen a Halford y a Dickinson cantando y es. Hacen lo mismo. Pues interesante,、Eselo、¿verdad? Se c n o g r a f í a y todo, como ellos se mueven y como ellos vocalizan, viene de la ópera. Los pues dos. Pues para cantar ópera tenés que tener mucho talento, mucha voz también. Me imagino que por ahí eh, ellos eh, pues, intentaron imitar ese tipo de voz, pero en, ya, ya relacionado más al rock y les quedó genial. Genial, y, genial algo diferente, vea, vea cómo le van dando forma al heavy. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tanto en la primera como en la segunda, ellos terminan como poner el. el, el, el, el lo que faltaba, lo que faltaba, sí, la, moda,、sí. la, la, la moda presencial, la, digamos, moda, la ropa. La, la, la parte de, en, en, la, en el escenario, verdad, todo esto.、Correcto. Ellos van construyendo poco a poco. Para llegar hasta lo que ya tuvimos en los n o v e n t a s Imagínate. Dice por ahí,、eh, Javi Meta l nos estaba, los está contando a través de la Mixer R la historia del, del simbolito de d i o Dice que sí, que es, es un símbolo eh, eh, que solo hacía su abuela, lo que los estabas comentando vos. Ahí los conectos para alejar malos espíritus y más o menos. Así es la historia, dice. Hablando de Dio, devolvemos un toquecito. ¿Dio vino a Costa Rica alguna vez? Dio estuvo aquí en Costa Rica y hay un dato muy interesante que a mí se me olvidó mencionar, y gracias más bien por, Ajá. por, por eso, porque Dio estuvo aquí en Costa Rica y, y Dio anduvo comprando ahí en el Parque de la Democracia,、Ajá. ahí donde están esos puestitos. Ahí él anduvo caminando, se fue a comprar、eh, sus polseritas aquí de, de, de cuero, cuerina. Eh, se compró un pantalón también. ¿eh? Ah, interesante. interesante. Él andó ahí caminando como si nada. Qué bueno. Bueno, como, como otro dato,、eh, esta banda de Judas se fundó en 1969 en, en, en Inglaterra. También, otra banda inglesa. Dice: Yo siempre he comparado el rock y la ópera. Son dos, género, dos géneros capaces de llegar directo al alma. alma. Dice Bell. Sí, excelente. ¿Por q u e no? Se puede, son. son claro, c、claro. a u n q u e sean dos estilos diferentes, pero la intención es la misma, siempre se siente, es algo que se siente. Seguimos con más música, Rebe. Vámonos a la música. Vamos a la música y a venimos a hablar de esta otra banda que vamos a programar. a s t r e s r a t r s de Block 5 0 6. Radio Estereo 506. Bueno, segui seguimos Ré, con esa banda. Ahí tuvimos un corte eléctrico. Casi nada, ¿verdad? Lem Lemmy Kilmister, pues también otro gran legendario del heavy metal. Bueno, esta banda fundada、eh, en 1975 en Londres. Seguimos con más música. Bueno, ahora vamos a pasar a algo muy importante: el heavy metal latino. Heavy metal en español. En español. Ay, h a interesantísimo、sí. también, no puede quedar atrás. Ya se nos fue el, el, el Facebook. Facebook.、Bueno. Se nos acaba de ir. Se fue. Seguimos a través de la Mixel a e r y Bueno, ya nos faltan 10 minutos.、Eh, muy importante hablar:、eh, uno, una de las bandas、eh, que, que tomaron mucho el heavy metal y que lo expandieron、eh, a nivel latinoamericano fue Rata Blanca. Rata Blanca. Muy importante, Rata Blanca. Este,、eh, ellos empezaron a hacer、eh, presentaciones. Ellos son argentinos en Buenos Aires. Y de imágenes, eran llenazos, ¿verdad? Increíbles. Y, y pues. Ellos fueron como los que trajeron hacia acá el, la influencia del heavy metal. Bueno, entonces, ¿qué le parece si vamos a escuchar a Rata Blanca entonces? Vámonos de una vez. Vamos a escuchar esta canción que se llama Solo para Marte. De, eh, Rata Blanca, son las 8 y 20 de la noche. Ya nos quedan 10 minutos de programa. r、no、sé. a p i d í s i m o Rapidísimo. Vamos a escuchar Rata Blanca y ya volvemos. Principales bandas que trajeron el heavy metal a, al lado de, de América. Estamos hablando de Rata, Rata Blanca, que es una banda de heavy metal y hard rock, tal vez argentino, formada en 1985 en la zona de Bajo Flores. Más o menos por ahí.、Eh, dice que está en los suburbios ubicados al sur de la ciudad de Buenos Aires. Javi Metal, que es de Argentina, debe conocer por ahí, donde se fundó se donde se fundó esta banda. Reverend, nos, queda nos quedan cuatro minutos de programa. ¿Qué te parece si vamos a escuchar esta otra banda también, que, que fue una, una banda、eh, o es una banda de música heavy de México? Sí, en honor a, a su vocalista, que Arturo, que murió hace aproximadamente 15 días. Ajá.、Este、es Luzbel, esta banda mexicana de heavy, formada en 1983. Ellos tienen influencias de la nueva ola br、eh, británica de, de heavy, especialmente de, de Iron Maiden y Judas Prest, i、eh, formada también por Raúl Fernández eh, Greñas. Eh, es una banda pesadita, ¿verdad? Pesa como siempre, sí, siempre terminamos con algo bien pesadito. p e r o es heavy también, heavy mexicano. Vamos sí, a escuchar sí, sí. esta banda. Vamos a escuchar、bien. esta canción que se llama Tenemos que terminar, hijos del metal, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ya regresamos para despedir el programa. a todos los que están aquí, sobrios y borrachos, pachecos y pasados. Sean todos bienvenidos. Lo único que tienen que decir es: Somos los hijos del metal. Adelante. Échame luz blanca, Brois. ¡Profetista, corazón! Misterio 506. Bueno, los hijos del metal, Luzbel, nada más y nada menos,、Casi、banda m e x i c a n a ¿Qué de, manera de terminar? De, fundada en 1983. Rube, terminamos cultura rock. El día de hoy la sacamos, la hicimos. Dice、eh, Javi Metal, qué buen programa. Felicidades, amigos. Sigan así, mejorando cada episodio. Viva el rock, el heavy metal. Gracias por esto. No, gracias a u s t e d Javi, gracias. y a toda la gente que se conecta a través de la Mixel Airy, a través del Facebook también, que ya no lo tenemos, por lo menos en este momento. Y、eh, dice pura vida. No se, no se preocupe, yo también he puesto puta vida, mae, alguna、mm. vez. <risa> <risa> Pero el pura vida es pura vida.、Eh, Rebe, despedite. Bueno, pues agradecerles primero que nada, ¿verdad? Por aguantarnos, por escucharnos, por estar ahí, por, por comentar, porque como lo digo siempre, todos aquí estamos aprendiendo. Y pues yo aprendo mucho de todos los comentarios que, que nos ponen. Entonces agradecerles por, por estar ahí siempre fieles, ¿verdad? Escuchándonos. Fieles. Y pues igual, que se queden en casita, que se cuiden, que sigan todas las recomendaciones de sus gobiernos en sus países. Y a cuidarse mucho del coronavirus. Y buenas noches. Así es. Bueno, gente, sin más, me despido. Ya saben,、eh, nos, nos escuchamos y todo sale bien la próxima semana con un programa más y especial de Cultura Rock. Así que inviten a sus amigos, inviten a toda la gente、eh, conocidos a escuchar Cultura Rock. A través de la Mixer o a través del Facebook Live, estén atentos a las publicaciones que hacemos en nuestras páginas para que sepan、eh, los horarios si hay algún cambio o algo así. Pura vida gente, muchas gracias.、No、para vos que nos acompañaste, gracias. ¡Totales!